Son muy, muy increíbles, eh, muy fuerte Yo no sé si ustedes están informados, total o parcialmente, pero... las cosas se están poniendo cada vez peor. Eh, la guerra sigue y sigue escalando. La guerra sigue... con eventos que evidentemente la van a hacer escalar más. Como ustedes deben saber, eh, mañana el presidente Putin, después de haber hecho unos referendos en las cuatro provincias, eh, que son lugans Donetsk, Esquerzo y Zaporizhia, hizo referéndum, plebiscitos, porque viven una gran cantidad de rusos. Y para preguntarles si ellos querían autodeterminación o querían pertenecer a Rusia. La inmensa mayoría dijo que querían pertenecer a Rusia. Sin lugar a dudas que estos referéndum no, no son reconocidos por la OTAN y, y por Estados Unidos, está claro. Eso. A pesar de que hubo eh, gran cantidad de de... ¿Cómo se llama? De de estos veedores internacionales que de paso fueron amenazados por, por Ucrania para que no dijeran nada ¿no? Y, pero esa es la situación, ahora este es un elemento que por supuesto va a ser un, un elemento que va a contribuir porque ustedes entenderán de que estas provincias van a pasar parte de Rusia Y han amenazado a ucrania que las va a, las van a atacar y si la atacan van a ser ataque a territorio ruso y en ese sentido la la, la constitución la, y, lo, y los códigos militares de rusia son muy claros. que ataque el territorio ruso eh, recibirá la respuesta y que será una respuesta nuclear porque Rusia no está dispuesta a hacer peligrar su soberanía. Entonces, para unos sigue siendo Ucrania, para otros pasarían a ser rusos. Entonces, esto le pone un, un condimento extra a la guerra. Que de paso, como ustedes saben, la, la, prim la primera víctima de la guerra... Es la verdad, como decía Eduardo Galeano. Porque la, la mentira está en la guerra cada rato. ¿Cómo es posible? Si ustedes miran en YouTube, la mayoría de los canales de YouTube que hablan de la guerra dice que Rusia está a punto de perder la guerra y que Ucrania va ganando. ¿Cómo es posible que vaya ganando si si Rusia ya anexó cuatro provincias? ¿dónde está la ganancia? o sea, hay que en este tipo de es la mentira eh, y para Ucrania se pone difícil la situación porque en Europa ya nadie quiere pasar armas todo le han negado las armas, se acabó, porque bueno, saben que pasarle armas a Ucrania es, es, es perder plata porque no tiene como y dicen que ya se le acabaron las armas le pidió armas a Israel, le las armas, Estados Unidos le va a pasar un, un paquete de mil y tantos millones de dólares de armas, pero a pesar de que es una gran cantidad, eh, ha ido también disminuyendo la, la cantidad de armas que le está pasando. Y ahora se agregó, aparte de este referéndum, hay otro elemento grave en, en el tema de la guerra, que es que hubo esta semana... El día 26, o sea, vale decir el lunes. Hubo un sabotaje, un atentado contra el los gasoductos North 1 y, y North Stream 2. Que ustedes deben saber que estaban eh el North 1 lo estaba funcionando eh, a través del Mar Báltico entregando gas a Europa a, a, a puntualmente a Alemania, pero para el consumo en Europa. Hasta hace muy poco tiempo le estaba entregando gas, hasta que falló una turbina que la tenían que arreglar en Canadá y por la sanción no la podían arreglar. Y empezó a coquetear eh, el, el canciller alemán Olaf Scholz con, con Rusia para que eventualmente pudieran habilitar el 1.2 que estaba terminado. Y, y eso, es eso estaba pasando cuando vino el atentado, el sabotaje, del Nord Stream 2. cuando uno el ABC de una investigación siempre no lo digo yo, lo dicen los que saben el ABC de una investigación siempre ha sido cuando no hay ningún elemento de prueba nada concreto, ni testimonio, ni nada eh, ¿quién se beneficia con esto? primero Estados Unidos le echa la culpa a Rusia. Es absurdo porque Rusia no se beneficia con esto, ni mucho menos. Y, y además este sabotaje ocurrió en, en, en aguas del de Dinamarca, que es un país de la OTAN. ¿Cómo es posible que los rusos se vayan a meter ahí? Curiosamente, un día antes del sabotaje estaba toda la flota... Una, una gran cantidad de flota de la OTAN en ese sector. Además, el día del sabotaje, donde se produjo la explosiones estas, que se dice que pueden haber sido drones submarinos, que son los mismos que pasó en Norteamérica a, a Ucrania para para eliminar las minas, estas minas anti que tenían ahí para proteger. y, y con eso pueden haberlo hecho. pero para eso necesitaban alta tecnología, una tecnología que solamente tienen los norteamericanos en, en la OTAN. Entonces solamente es muy curioso. ¿Y quién se benefició con esto? Primero que nada, ocurrió el mismo día que se inauguró un, un nuevo gasoducto de Noruega a Polonia, pasando por Dinamarca. Y por otro lado, Estados Unidos va a empezar a vender el gas a Europa a un que es brutalmente superior al, al precio que vendía Rusia. A un precio que es, no sé, seis, siete o ocho veces el precio que vendía Rusia a, a Europa. Y los europeos, por no morirse de frío, van a tener que comprarle a los norteamericanos. Entonces, por un lado, se benefician los norteamericanos, y por otro lado, Estados Unidos se beneficia estratégicamente porque no quería, bajo ningún punto de vista que Rusia le vendiera gas a Europa porque de esa manera decían ellos, y, y con cierta razón, digamos que eh, Rusia los iba a tener, como se dice, en, el, en la mano, en, comiendo de su mano. Los iba a manipular como quería Y otro elemento importante que que abona la hipótesis de que fue Estados Unidos es que el 7 de febrero de este año, ah, antes de que empezara la incursión de Rusia en Ucrania, eh, el presidente Biden, y está el video en todas partes en la red, en todas partes eh, Biden amenazó que si si Rusia invadía Ucrania, ellos iban a eliminar el norte de Y la periodista en, en, la, en la prensa le preguntó, pero ¿cómo si el Nord Stream está a cargo de del gobierno alemán? Y generalmente le preguntó eso, ¿no? y él, Biden, dijo, sí, yo yo sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, algo así le dijo. Y ese video anda en la red. En... Entonces, eso es un elemento más que la hipótesis de que fue Estados Unidos. Entonces, teniendo pruebas Rusia, de que de que fue Estados Unidos seguramente va va a lanzar algo ahí muy fuerte va a, a alguna represalia fuerte por parte de Rusia contra contra Estados Unidos, sin lugar a dudas. Entonces, no hace más que ratificar lo que hemos venido diciendo, no porque seamos alguien, sino porque hemos ido siguiendo lo, los e eventos porque conocemos las profecías y porque escuchamos a los analistas, a los expertos y todos coinciden en que esto va escalando y, y es un, una situación que aparentemente no hay vuelta atrás eso es lo que eso es lo que puedo decir en este momento entonces <coughs> la situación es cada vez más grave sin lugar a dudas, eso no se puede desconocer. <laughs> ayer, miento, antes de ayer. Lum. No, no, no, martes. El martes estábamos en una movilización contra el TPP, nosotros pertenecemos también a la plataforma Chile Mejor Sin TLC, porque el TPP que se está a punto de ratificar en nuestro país. Esto es un comentario en paréntesis muy breve. Eh, y se aprueba para lo mismo una nueva constitución o la actual porque el TTP inmoviliza todo está por sobre la constitución es un candado para los cambios, es un candado para todo entonces es... así que eh, ni siquiera el gobierno de Piñera pudo con el TTP y este gobierno lo va a sacar adelante porque evidentemente que se dejó presionar por Por los empresarios y ustedes deben saber mis queridos y esto es lo muy importante que le quiero decir y el ttp no beneficia a nadie solamente a 100 personas en chile que son los dueños de este país y las empresas tienen direcciones en el extranjero se los puedo demostrar por ejemplo gasstan no tienen dirección nombrendres y ustedes lo pueden buscar en internet ¿Y ¿Por qué? y en esas condiciones ellos se presentan aquí en Chile como transnacionales a pesar de ser una empresa chilena? Y en esas condiciones no están afecto a las leyes chilenas. Y con el TPP esto se agudizará más. Olvíense de la de los, del código del trabajo y de la ley laboral y todo eso desaparece. Finalmente van vamos a trabajar por el plato de comida tal como dice el Foro Económico Mundial. No nada y será feliz para allá vamos, todas estas cosas son los caminos que nos llevan para allá, la gente cree que esto es política, no, este es, es parte, globalismo extremo del anticristo del TTP, y la renegociación con la Unión Europea, pero claro la gente siempre separa las cosas y está todo unido Solo, bueno, les decía que mientras, mientras hacíamos esa movilización pensaba yo, para mí eh, que todas estas personas nosotros mismos que estamos ahí a lo mejor estamos haciendo esto, bueno, tenemos que luchar, pero pero haciendo esto, cuando a lo mejor esto va a desaparecer pronto. Si ya una guerra nuclear que está a su puerta Entonces ya se habla con una estructura de cuerpo. Todo el mundo habla de guerra nuclear, todo el mundo habla de bombas nucleares, de amenazas. Y, y con una estructura de cuerpo como si fueran, no sé, cualquier cosa. Entonces, mientras más se habla del tema, más se... Más se visa con la gente con eso y ya le parece que lo naturaliza. Y es parte de nuestro control mental naturalizar las cosas así. Por eso es que nos, nos repiten las cosas, repiten las cosas para que finalmente eh, lo encontramos normal. Así son todas las cosas que hace el, el poder mundial. Bueno. En agosto el presidente de Rusia Vladimir Putin declaró que una guerra nuclear no debe darse nunca. El gobierno de Estados Unidos tiene un plan para reaccionar ante el supuesto uso de armas nucleares por parte rusa de Rusia, declaró el secretario estadoun estadounidense Anthony Blinken, en una entrevista con CBS publicada este domingo. ¿Puede más ridículo que eso? ¿Un plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para reaccionar? Al supuesto como si fuera la panacea, como si, ah, pero tenemos un plan, no sé, sea, lo tenemos resuelto, el problema de la guerra nuclear, porque tenemos un plan cuando la gente no sabe que las armas nucleares de, de Rusia son misiles hipersónicos, que no tienen ningún sistema puede contrarrestarlo. En cambio, las armas, los misiles norteamericanos no son hipersónicos. Son misiles tradicionales. Las serie Nordman son tradicionales. Entonces, las trayectorias de los misiles norteamericanos son conocidas y por lo tanto son fácilmente detectables con los sistemas de guerra electrónica de los sistemas antimisiles rusos, que son los mejores del mundo. Entonces, Estados Unidos puede tener una guerra nuclear preventiva contra Rusia, pero no con los continentales no le va a hacer nada. Solamente le puede hacer daño a Rusia con los, las plataformas de misiles que busca poner en la frontera de Rusia, porque ahí está cinco minutos de Moscú. Entonces, ahí puede hacerle daño. Y eso es lo que ha buscado hacer Estados Unidos, que tiene rodeado a toda Rusia. Es muy importante que Moscú se escuche y sepa que las consecuencias del uso de armas nucleares eran horribles. Y lo hemos dejado muy claro hace bien por mucho. El alto diplomático subrayó que no revelará detalles del plan, pero destacó que cualquier uso de armas nucleares tendría efectos catastróficos para, por supuesto, el país que las usara, pero también para muchos otros. Asimismo, el secretario de Estado norteamericano instó a Rusia a evitar una mayor escalada del conflicto en Ucrania y retirar sus tropas de la zona. Bueno, esas son cosas que se dicen de voz de crianza. Además, reci reci recientemente, el mandatario ruso denunció que varios políticos de la OTAN amenazan con utilizar armas nucleares contra Rusia y recurren al chantaje nuclear. Se trata no solo de ataques contra la central nuclear de Saporovsky, alentados por occidente, la que amenaza con una catástrofe nuclear, sino las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad y la admisibilidad del uso de armas de destrucción masiva, armas nucleares contra Rusia. La doctrina militar rusa estipula que el país se reserva el derecho de recurrir a su arsenal nuclear en respuesta a una agresión contra su territorio y o contra sus aliados, el uso de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva. Asimismo, el documento prevé una reacción similar ante un ataque con armas convencionales si la existencia del Estado estuviera en peligro. Esto es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes comparan el armamento tradicional que tiene Rusia versus el armamento tradicional que tiene la OTAN evidentemente que Rusia tiene muchísimo menos pero muchísimo menos entonces esa es la apuesta de la OTAN ellos apuestan a con su superioridad numérica rodear a Rusia y atacarla con armas convencionales pensando que Rusia va a responder con armas convencionales pero en ese caso y aquí lo confirma en ese caso Rusia responderá con armas nucleares porque ahí está por su fortaleza Tienen las armas nucleares. Porque Rusia siempre pensó en defenderse, no en atacar. No anda buscando otros países para conquistar. De hecho, tiene tres bases militares fuera de su país contra 856 que tiene los Estados Unidos. Entonces, esa es la diferencia. Eso es objetivo. Eso no se puede discutir. Ahora, respecto de lo que... Le estábamos conversando de que Biden debe responder si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza de destruir el Nord Stream. El pasado 7 de febrero el presidente estadounidense prometió poner fin al Nord Stream 2. La OTAN califica de acto de sabotaje los daños al Nord Stream y advierte sobre una respuesta decidida como si fueran como si fueran los rusos. Eso es circo nomás. Los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream 1 y Nord en aguas internacionales de Mar Báltico son muy preocupantes. Toda la información disponible actualmente indica que ese resultado de actos sabotajes, deliberados, imprudentes e irresponsables, reza el comunicado del bloque militar, de la OTAN. <ríe> claro, para que ahora haya... yo Pero eh, estoy seguro que están ellos detrás. Apoyamos las investigaciones en curso para determinar el origen de los daños, dijo antes de manifestar su compromiso con la disuasión y la defensa contra el uso coercitivo de la energía y otras tácticas híbridas por parte de actores estatales y no estatales. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados se enfrentaría a una respuesta unida y decidida. Suya, mira, puras puras palabras vacías. Por su parte Rusia lanzó este miércoles una causa penal por terrorismo internacional en relación con los daños causados por el gasoducto Nord Norten, la embajada de Rusia en Estados Unidos, comentó este jueves en sus redes sociales, o sea, hoy en sus redes sociales, los intentos de algunos legisladores estadounidenses de culpar a Rusia por los incidentes ocurridos en los gasoductos Norten destacando que en realidad hay hechos que pueden indicar a, a justamente lo contrario así mencionó la actividad de los buques de guerra estadounidense un día antes de que haya una falla en la estructura rusa de ese lugar, mira qué curioso así como también los ejercicios de la Marina de Estados Unidos con explosivos submarinos que se llevaron a cabo en la misma zona hace un tiempo. De esta forma, la Embajada planteó la pregunta, ¿quién se beneficia con la ruptura de los gasoductos? Según la alegación, la respuesta está en la superficie. Estados Unidos tiene el control total de la situación ahí. Es la zona comercial y económica de Dinamarca y Suiza. Y estos son países muy centrados en la OTAN, que están atiborrados de armas estadounidenses. Estos son los mismos países que están completamente controlados por los servicios de, de inteligencia norteamericanos. Están absoluto y precisamente bajo el control de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que tienen el control total de la situación allí. Al respecto, Zajarova sostuvo que el mandatario norteamericano está obligado a responder a la pregunta de si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza el 26 de septiembre del 2022. La subrayó la declaración de intenciones, estaba respaldada por una promesa y que uno tiene que responsabilizarse de sus palabras. No entender lo que se dice no exime de responsabilidad. Asimismo, retuiteó un video de los primeros días de febrero en que el presidente estadounidense Joe Biden amenazó con acabar el North Stream 2 si Rusia invade Ucrania. Entonces ya no habrá North Stream 2. Le pondremos fin, dijo el mandatario. Es una declaración oficial de un ataque terrorista. Resonó en su cuenta de Telegram María Zajarova. ¿Qué quiere que les diga? esos son lo, la, las noticias del día de hoy. Horas después que el presidente ruso Vladimir Putin iniciaron una nueva fase de la guerra en un curso en la Ucrania con la movilización militar parcial de todo el país, su principal diplomático, desde hace mucho tiempo, el ministro de asuntos exteriores, Sergei Lavrov, habló con el redactor de jefe de política exterior del Minsk, Tom O'Connor, sobre el estado del conflicto y sus implicaciones para las relaciones de Moscú con la comunidad internacional, incluidas occidentales otras potencias líderes como Estados Unidos y China. La, el enfoque de Rusia incluiría el apoyo a los referentes recientemente anunciados. Para contrarrestar la presión occidental, Rusia ha fomentado lazos más estrechos con otras potencias, especialmente con China, alimentando una creciente relación bilateral que la Europa calificó de prioritaria para Moscú, ya que ambas naciones buscan promover un orden multilateral en contraste con el sistema dirigido por las reglas de Estados Unidos. Con sus acciones para alimentar un régimen neo-nazi, rusófobo en Ucrania, desplegar equipos militares y convertir su territorio en un trampolín para contener a Rusia, Occidente no nos dejó otra opción que llevar a cabo una operación militar especial. los objetivos son bien conocidos, protección de la población de Donbass, eliminación de las amenazas de la seguridad de Rusia, desmilitarización y desnazificación de Ucrania y todos ellos siguen siendo relevantes y se lograrán sin importar el tiempo que lleve. Me gustaría subrayar que el occidente colectivo liderado por Estados Unidos busca abiertamente derrotar a Rusia en el campo de batalla. Estados Unidos y sus aliados están dispuestos a sacrificar a Ucrania en aras de sus objetivos geopolíticos para conseguirlo lleno del país de armas lo que conduce a una escalada y prolongación del conflicto. Washington no está interesado en establecer la paz y la tranquilidad en Ucrania. Eso quedó claro ya en marzo, cuando Moscú y Kiev estuvieron a punto de llegar a acuerdos mutuos. Este giro de los acontecimientos obviamente asustó a los australomíenses y tánicos, por lo que prohibieron a Ucrania seguir dialogando con Rusia. Desde entonces, las autoridades ucranianas han reducido el proceso de negociación. El diálogo interestatal ruso también se está prácticamente congelado por culpa de Estados Unidos. Obviamente no es posible mantener comunicación normal con Washington declarando objetivo la derrota estratégica de Rusia. Occidente ha estado imponiendo medidas restrictivas unilaterales con el pretexto de paralizar a Rusia. Sin embargo, no han conseguido destrozar la economía rusa. Además, las sanciones han resultado ser un arma de doble filo en muchos países europeos se observa un aumento de los precios y una disminución de los ingresos, así como la escasez de energía y amenazas de trastornos sociales. Si quieren actuar en detrimento de sus propios intereses en Occidente, no podemos impedírselo, dice la propia. Y por último, por desgracia, la situación mundial sigue degradándose. La causa principal y he tenido que hablar de ello en repetidas ocasiones, es el persistente deseo de Occidente liderado por Estados Unidos de asegurar su dominio global, aunque sea imposible por razones obvias. Sin embargo, Washington y sus satélites hacen todo lo posible para afinar el proceso de demócrata de las relaciones internacionales. Quieren sustituir la arquitectura centrada en la ONU formada tras la Segunda Guerra Mundial y el derecho internacional por un orden basado en reglas, actuando según las peores tradiciones coloniales. Dividen el mundo en democracias y regímenes autoritarios. Intentan presionar a los que no están de acuerdo con este rumbo, que siguen una política independiente y seguían guían sus intereses finales, utilizando sanciones unilaterales, chantajes y un descarado juego de poder. Realmente estoy de acuerdo en todo lo que dice me parece que lo que dice es, es correcto. Vamos, eh, la producción del, de la radio me, me reveló que había una pregunta que había quedado eh, pendiente eh, parece que una repetición del programa o que llegó esa pregunta la producción de la radio. Así que si ustedes están de acuerdo la vamos a pasar al aire, ¿le parece? Con todo el prestigio de las iglesias que hay ahora tengo esa pregunta de una amiga y todo esto que hizo Boris de a la iglesia cristiana yo soy cristiano, pregunta la Diosa de la Iglesia externa ¿Por qué Boris no respeta a la iglesia y a los que se vuelven a que los líderes, y el caso nuestro país, también están en las líneas, que no a Dios, no respetan a los demás. ¿Cómo pueden pedir respeto si no se transforman a sí mismos o no respetan a Dios? Eh, primero que nada, no sé si se escuchó la pregunta, porque si no se escuchó al aire la pregunta, estamos mal. La podemos pasar por acá. Si le la, la pregunta, mejor. Esperamos que se haya escuchado al aire la pregunta, que es lo importante, porque ustedes la hayan escuchado. Eh, eso es lo más importante, porque en el fondo la pregunta decía ¿por qué si a Boris eh, le faltó el respeto eh, a la iglesias evangélicas en el, en el día del Tedeo, entiendo, no? Ustedes saben que es una tradición de, de nuestro país, y que vaya el presidente de la república al, al tedeum católico y al tedeum evangélico eh, nosotros hemos hablado contra todas las iglesias pero nosotros estamos en una posición absolutamente distinta a la de él, él como presidente de los chilenos tiene la obligación de respetar a todas las iglesias, porque de esa manera aunque él no sea creyente, y es muy respetable que no sea creyente eh, él tiene que respetar porque hay muchos chilenos que creen en los evangélicos y otros muchos chilenos que creen en los católicos entonces, por respeto a esa gente, a esas eh, religiones eh, independiente que las comparta o no eh, él tiene la obligación de por respeto a los chilenos que creen y que no son pocos eh, tienen que respetar es fundamental eso eh, él cree rupturista y, y cree y está a, absolutamente equivocado. es rupturista para algunas cosas y para otras no es una persona que no no camina para un lado y después se devuelve y después camina para un lado contrario entonces eh, parece que no tiene las cosas muy claras o, o bien se deja presionar y anda de un lado para otro pero estoy totalmente de acuerdo contigo Joseph. él debí haber respetado independiente de que yo eh, eventualmente no haya hablado siempre contra las religiones contra todas las religiones no, no contra solamente una contra todas sin excepción eh la posición de él es totalmente distinta y él es un presidente se supone de todos los chilenos y por lo tanto tiene la obligación de respetar la posición de muchos chilenos en cuanto a su religión eso es todo se supone que en todas las constituciones hay libertad de culto, tanto en la actual como en la incluso que en el borrador que se rechazó, en todas partes entonces eh, esa libertad y es de, de credo tiene que respetarlo independiente que él sea ateo y que no creas y también es respetable pero pero no puede saltarle el respeto a otras personas que tienen una creencia distinta a la de eso es lo que te puedo decir bueno bueno vamos a ir a a otra cosa No pude dejar de comentarles el tema de la guerra porque realmente eh, las personas que están siguiendo este tema se dan cuenta que esto está cada vez peor y que evidentemente que no hay vuelta atrás. Conociendo la soberbia de los seres humanos y de los líderes, ambos dos igualmente soberbios, eh, esto no tiene vuelta atrás. Lamentablemente. Y como la gente no se, no se pronuncia, a pesar de que en Europa se están pronunciando algo, pero la gente no se pronuncia, entonces no, no hay alguien para esto. Yo espero que la naturaleza lo haga. Eh, yo creo que la naturaleza va a hacer algo, para a tratar de pedir. Por misericordia hacia nosotros, que no estamos haciendo la voluntad divina, ¿no? Pero igual es infinitamente misericordioso Dios nos da una vez más una oportunidad más. Ahora, claro, ustedes dirán, pero por, si hay grandes acciones de la naturaleza va a morir mucha gente. Sí, puede morir gente, pero no es lo mismo morir, la muerte no existe, y no es lo mismo morir pagando y, a, a, y haciéndonos acreedores del karma de la haber muerto por la energía nuclear, y haber sido de alguna manera cómplice todos, porque no hemos reclamado contra la energía nuclear, eh, cómplice todos de, de como planeta de de una guerra nuclear, a morir por las manos de la naturaleza. Es absolutamente distinto. Claro, ustedes probablemente no me crean, lo, lo comprendo y lo respeto, pero yo tengo la obligación de decirles la verdad. Si ustedes Ustedes tienen la opción de creer o no creer. Yo nunca les voy a pedir que me crean. Les he dicho muchas veces. Pero yo tengo la obligación de decirlo. Y por eso es que la, la naturaleza va a actuar. Va a actuar fuerte. A contar de ahora. Para impedir una guerra nuclear. Eso es lo que yo creo que viene. Las fuerzas de la naturaleza se van a Ya han estado fuerte ahora se van a multiplicar y la gente va a empezar a morir con grandes cantidades justamente por la acción de la naturaleza para que nos olvidemos de la posibilidad de una guerra nuclear al menos por ahora hoy hoy en día toda la raza humana está viviendo bajo el poder de satanás o sea, ya Satanás, hemos dicho acá, que no necesita tentarlo. Satanás está de vacaciones. Ya logró su objetivo. Nosotros superamos en maldad al demonio. Por eso es que se hace necesaria la intervención divina. Cuando la maldad no supera al demonio, no es necesario que intervenga Dios. Pero cuando la maldad supera al demonio, y ha pasado maldito, Pasó tiempos de Noé, en tiempos de Sodoma y Gomorra, y entonces tuvo que intervenir Dios. Ahora va a Dios de nuevo, porque la maldad superó al demonio. La corrupción se está volviendo cada vez más profunda. Las cosas positivas, todo lo positivo y la verdad son condenadas. Y las cosas negativas son cada vez más respetadas por el mundo. ¿Cómo no se dan cuenta que es así? La humanidad se ha vuelto cada vez más del lado de la maldad. Especialmente en las ciudades, se pueden verse le cerecerías y salones de baile por todas partes, llenos de maldades y de misterio. La gente vive comiendo, jugando, divirtiéndose y complaciendo sus deseos, perdiendo la dignidad personal. No hay amor entre las personas. Son especialmente egoístas y despreciables. Además, con el fin de conseguir dinero, pueden luchar, calcular y engañar, Engañarse entre ellos, incluso entre hermanos, padres, hijos, parientes y amigos, para conseguir el poder, se convierten en enemigo Ahora en este mundo tan malvado, confundido del bien y del mal, nadie ama la verdad. No busca activamente la obra de Dios y su aparición, y nadie piensa en cómo actuar como una persona honesta un camino de vida de acuerdo con las palabras de Dios en cambio todos son codiciosos del mal viciosos y sin restricciones tal como ocurrió los días de Noé así será también en los días del Hijo del Hombre comían, bebían se casaban y daban en cansamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino en diluvio y los destruyó a todos lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. O sea, la gente va a estar ahí nadie va a creer, nadie va a creer en eso. Hasta que llegue el punto y ahí no va a haber vuelta atrás. Nadie va a creer en eso porque dijo el Señor, cuando el Señor retorne encontrará fe en la tierra. Entonces, esa es la situación la venida secreta del Señor en los últimos días. Y aquí que vengo como ladrón Apocalipsis 6.15, pero a medianoche subió un rumor, aquí está el novio, salid a recibirlo, porque así como el relámpago sale de oriente y no esplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso también vosotros estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre, porque como el relámpago al fulcural, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Estas profecías mencionan que Dios vendrá como un ladrón. Lo que indica... Ladrón significa que... Porque nadie sabe cuándo va a venir. Nadie sabe cuándo va a echar un ladrón en la casa. Eso es una sorpresa. Lo que indica que la venida de Dios es de forma secreta además en esta escritura también mencionaron la venida del Hijo del Hombre y vendrá el Hijo del Hombre cuando se habla del Hijo del Hombre quiere decir que Dios se hace carne solo cuando viene con un cuerpo físico normal podemos decir que es el Hijo del Hombre si viene el cuerpo espiritual no podemos decir que él es el Hijo del Hombre es igual que el cuerpo espiritual de Señor Jesús después de su resurrección de su resurrección que puede traspasar las paredes entre las personas y esconderse en el aire es extraordinario por lo que no podemos decir que es el Hijo del Hombre. Esto muestra que el regreso del Señor Jesús en los últimos días todavía vendrá secretamente entre las personas, en la apariencia de una persona normal. Es secreto para las personas. Nadie podrá reconocer su verdadera identidad o posición hasta que comienza a hablar. Pero claro, eh, sí lo vamos a reconocer por la, por la forma que venga, porque Él ha dicho, o Él dijo, que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Porque claro, ahí ya será tarde, para el tiempo de la justicia, no se acabó el tiempo la misericordia, y Ahí se lamentarán las todas las tribus de la Tierra, como dice la Escritura, pero ya va a ser tarde. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la Tierra dan duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. pero las nubes del cielo con poder significa sobre las naves y con 13 millones de naves que lo acompañan. Y con gran gloria porque... Va a resucitar a los muertos de todo el mundo que han fallecido en los últimos 80 días y van a mejor va a sanar a todos los enfermos del mundo todos sin excepción cualquier enfermedad o anomalía que tenga las personas van a ser sanadas eso es parte de su gloria y ahí nos vamos a dar cuenta que es el hijo de dios el que viene el hijo del hombre que viene criticificado por el hijo de dios entonces los que le perforaron También son los que se oponen y condenan a Cristo de los últimos días, porque verán que el Señor Jesús retornado es al que se le han puesto y han condenado, y habrán perdido la oportunidad de salvarse por Dios de los últimos días, golpeando en sus pechos y llorando sin cesar. En ese momento aparece la escena de todas las tribus de la tierra que se arrepienten. Al igual que la gente de la era de Noé perdieron la oportunidad de entrar a la, al arca para siempre. Ahora, algunos podían preguntar aquí los que le traspasaron dice aquí todo ojo le verá aún los que le traspasaron ¿quiénes son los que traspasaron? los que lo crucificaron ¿cierto? ¿y cómo si eso fue hace dos mil años? ¿es acaso no es una evidencia de la reencarnación? y esas personas que lo crucificaron van a estar presentes también aquí en este momento? Muchas de las personas que están que estuvieron en ese tiempo van a estar acá, porque la reencarnación es una realidad. Os digo, aquellos que creen en Dios por las señales son sin duda la categoría que será destruida. Los que son incapaces de recibir las palabras de Jesús que ha vuelto a la carne son sin duda la progenie del infierno, los descendientes del arcángel, la del arcángel del, del mal, en este caso, Lucifer, la categoría que será sometida la destrucción eterna. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús, que cuando lo veáis descendiendo del cielo, sobre una nube blanca, con vuestros propios ojos, esta será la aplicación, la prohibición pública del sol de la justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo, pero debería saber que el momento eterno en el que vea a Jesús descendente del cielo, será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado ese será el momento del final del plan de gestión de Dios y será cuando él recompense a los buenos y castigue a los malos porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando sólo exista la expresión de la verdad aquellos que acepten la verdad y no busquen señales y por tanto hayan sido purificados habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús, que no cabalde sobre una nube blanca, es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tozudos, Confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensarse Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemear contra el Espíritu Santo, y rechazar la verdad. No debéis personas ignorantes y arrogantes sino alguien que obedece a la división del Espíritu Santo que anule y busca la verdad y solo así os beneficiaréis ahora lo hemos entendido si sí o no, cuando Dios venga públicamente sobre una nube será el momento en el que Dios determinará el final del hombre cuando y destruya a todos aquellos que se oponen a Dios públicamente también será la última etapa de la obra de Dios, solamente habrá salvación durante la obra secreta de Dios Aquellos que acepten la obra secreta de Dios serán los que podrán entrar en el arca de los últimos días. Hoy en día, frente al Evangelio de la venida del Señor, debemos abandonar nuestras propias nociones como vírgenes prudentes, buscar e investigar de manera humilde al Señor, o al igual que las personas de la época de Noé, adoptando una actitud incrédula de desprecio, incluso de rechazo y de condenación al Evangelio del regreso de Dios vale la pena que reflexionemos cada uno de nosotros. Seguimos. Vamos a cambiar un poco de tema. Ah, vamos a ir con unos audios que tenemos, perdón. Se me había olvidado un audio muy importante que relativos a los a los temas que hemos estado conversando. Sección parcial. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvedev, a Rusia a no dejarse intimidar por la amenaza occidental de un posible ataque por parte de la OTAN a Crimea. Desde Moscú, nuestra corresponsal, Odette Díaz, está pendiente de esto y nos desarrolla esta información. Odette, saludos. Efectivamente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso, dimitri Medveves, insistió a los rusos no dejarse intimidar ante la alerta de Occidente de un posible ataque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN agrimea ante lo cual añadió que las armas hipersónicas de la nación euroasiática pueden alcanzar objetivos en Europa y Estados Unidos mucho más rápido. El expresidente ruso detalló que la clase dirigente occidental en general, así como todos los ciudadanos, de los países de la Alianza Atlántica deben comprender que Rusia ha elegido su propio camino y no hay vuelta atrás. Al mismo tiempo, Medeves dijo que los referéndums en las autoproclamadas repúblicas del Donbass y en los territorios liberados se celebrarían y pasarían a formar parte de Rusia. En ese sentido, manifestó que la defensa de todos los territorios anexionados será reforzada sustancialmente por las Fuerzas Armadas Rusas, mientras aseguró que para dicha defensa no solo se podrá utilizar la capacidad de movilización... ...sino también cualquier arma rusa... ...incluidas las armas nucleares estratégicas... ...y los nuevos principios. El proceso de plebiscito para adherirse a Rusia... ...convocado por las autoridades de Daniex Lugan... ...así como de Kharkov y Zaporosie... ...tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre... ...y contarán con el apoyo de Moscú... ...a decir del presidente ruso Vladimir Putin. Eh, con lo cual, eh, no olvidemos una cosa... ...que es fundamental... Eh, ...cuidado, y esto es independiente... ...que consideremos buenos, malos a los rusos... Uy, usted, Rusia es lo que es... ...una potencia nuclear... ...y en este momento... ...la potencia nuclear más avanzada... ...con sistemas que ni siquiera tiene Estados Unidos... ...y en la doctrina nuclear eh, rusa actual... ...lo que dice es que jamás... Eh, ...emplegaran ellos... ...o sean los primeros en emplear... ...armas nucleares... ...contra otros países... ...excepto en un caso en el caso de que vean peligrar el propio Estado o el propio país. Es que es justo lo que está proponiendo Occidente, ¿eh? fraccionar Rusia. De ahí las famosas conferencias que ha habido en los países bálticos y demás, eh, llamando, a, entre comillas, a descolonizar Rusia, es decir, a en zonas étnicas con las diferentes minorías y a que desaparezca. Es decir, eh, eh, Estados Unidos y la OTAN están jugando a un juego muy peligroso. Y con los rusos no se puedan dar con tonterías, te digo no, no gusten más, no gusten menos Porque son ahora mismo la primera potencia nuclear Más incluso que los norteamericanos Porque tienen, eh, eh, digamos, eh, misiles y sistemas de armamento más modernos pero, Por ejemplo, todos los sistemas hipersónicos que no tiene Estados Unidos Y que está tratando de conseguir, pero todavía no los tiene Ellos los tienen Entonces, eh... Cuidado, de todo esto ha hablado de Putin en su discurso. Es decir, hay que tomar el asunto muy en serio. Es, eh, Fernando, precisamente lo que ha dicho la ministra de Exteriores eh, de Reino Unido. Ella misma eh, ha dicho, eh, Kiran eh, Kiran, ha dicho, bueno, eh, esto no hay que tomárselo eh, como un mal menor. Hay que tomarse muy en serio las palabras de Vladimir Putin eh, cuando está ejecutando un eh, discurso tan potente, tan contundente como el que hemos podido escuchar hoy, ese discurso pregrabado. Eh, Fernando, hablamos de pánico nuclear, por un lado, pero también hablamos de cómo en Europa... ...ha utilizado la palabra pánico en su respuesta al discurso de Putin... ...y aquí quiero preguntarte eh, por cómo estás viendo tú esa escala o ese equilibrio de fuerzas... como eh, ...cuál es la balanza real de todo esto... Y, Teniendo a Putin a en un lado y a Europa en otro. ¿eh? Solo citando a estos dos. Y lo digo porque hoy eh, los líderes europeos han hablado de que Putin está desesperado, de que esto es una señal del pánico en el que está el Kremlin y que únicamente lo que busca es intensificar la guerra. Pero realmente Putin está tan desesperado y el Kremlin está tan sumido en el pánico como lanzan los líderes europeos. Es que va, ah, en absoluto. Ah, es decir, no vemos que al final la guerra... ...la va a ganar sí o sí Rusia... ...otra cosa es el coste... ...lo que le va a costar ganarla... ...si lo hacen muy bien o se si hacen muy mal... ...pero al final la van a ganar... ...por la vía que sea... Es decir, eh, ...pero la van a ganar... Eh, ...los que están desesperados son los líderes europeos... ...que ya no saben qué hacer... ...que tienen un, un continente... ...que se hunde... ...económicamente... ...que lo van a llevar a la media... Eh, eh, eh, el verdadero peligro para Europa son los líderes europeos, ni Putin, ni no, no, no, son los líderes que nos están llevando al desastre y a la confrontación con Rusia y si Rusia quisiera combatir solo contra los europeos militarmente, nos barren si no tenemos, si están ahora mismo diciendo los europeos que, que se, se les han acabado las municiones que no tienen con qué con qué luchar le llaman a los, a los ucranianos y les dicen, es que no tenemos más eh... Que Francia tiene solo 70 77, eh, 67, 77 cañones autopropulsados, los caesas, y que se costó uno por año. Es decir, que no es nada, no es nadie, que las ruedas imperiales del siglo XIX se acabaron. Y coloniales, es decir, eh, estamos locos. Estos líderes nos llevan al más absoluto desastre. Pero como como os no ha visto en eh, eh, nunca, tanto político, geopolítico, militar, económico, Inscríbete a mi canal para recibir más videos. Bueno, y teníamos un audio que habla un poco, lo ratifica lo que estábamos conversando. Eh, y... ¿Qué dice ahí? Genial, porque encontré, lo, el verdadero peligro son nuestros líderes europeos decía el el, el periodista la lista no sé. y esos son los peligrosos más que Putin son ¿no? los peligrosos son nuestros líderes que son tienen no sé qué tienen en la cabeza realmente en la mente manipulado a un extremo de brutal dicen estupideces de marca mayor dice que que Rusia está desesperada porque va perdiendo pero cómo va a ir perdiendo si ya ya ganó, anexó cuatro territorios que no los tenía antes, entonces, ¿dónde está la pérdida? O sea, es una cosa de sentido común, si no tienen, no, no, no sé, pero ellos gobiernan para gente sin cerebro, para gente que no piensa, para entonces, está bien que miente, miente, pero hay un momento que, que la cosa es evidente, es absurdo lo que dicen, se, se cae por su propio peso la mentira, Porque yo mismo dice que no van a aceptar que lo anexen, pero si ya lo anexaron Sino ¿cómo estarían haciendo un referéndum si no tuvieran el, el control del país? Es absurdo o la de la provincia. Es que te, hay que tener dos dedos de frente y pensar un pichitun no más, pero bien poquito. Entonces, yo no sé. No sé si son estúpidos o piensa que la gente es estúpida. Pero y por eso es que dicen cualquier estupidez Bueno, tenemos otro audio, el segundo, por favor, porque también es muy importante relativo a esto, que es una cosa, pero, brutal. ¿Qué pensarías si te digo que todo lo que estamos viendo ahora mismo sobre el conflicto en Ucrania? las reacciones por parte de Estados Unidos, de sus aliados, los portazos en las narices a las propuestas que ha venido planteando Rusia durante los últimos tiempos, la reacción de la OTAN, la reacción de los bloqueos económicos, sacar a Rusia de los eventos deportivos, generar una campaña absoluta de rusofobia a nivel global, ¿todo esto qué pensarías si te digo que ya estaba escrito?, Pues seguramente pensarás que esto es teoría de la conspiración, que bueno, que en fin. Pues no, nada más lejos de la realidad. Resulta que hay una corporación, Rand Corporation, una corporación, un think tank, una empresa de estas que generan informes e ideas norteamericanas, que está financiada, entre otras cuestiones, por la administración norteamericana, por el Ministerio de Defensa, pero también por distintas fundaciones, universidades, como la fundación de Bill y Melinda Gates, sin ir más lejos, entre otros, que lleva años trabajando en la elaboración de informes gracias a los más de 2.000 trabajadores que tienen para Rand Corporation en distintos lugares del mundo. Pues bien, Estos trabajadores se dedican a investigar, a analizar y hacer informes de evaluación de posibles estrategias en materia geopolítica que tienen que ver siempre con los intereses de Estados Unidos. Hemos recuperado un informe del año 2019 que precisamente pone el foco en cómo generar tensión, cómo generar un nuevo cambio de situación en el conflicto concretamente que debe aparecer en Ucrania cuál debe ser la actitud de Estados Unidos, cuál debe ser la actitud y la ayuda de los aliados de Estados Unidos, la Unión Europea, cómo incidir en la opinión pública a nivel global, cómo establecer vínculos con Asia, cómo establecer vínculos con otros actores y cómo valorar la situación. Todo esto, como te digo, está perfectamente detallado en este informe de Rand Corporation al que vas a poder acceder aquí debajo, en la pieza que acompaña a este vídeo. ¿Qué nos encontramos en este informe? Pues la verdad es que es lo más parecido casi casi a una receta de cocina, punto por punto señala las partes débiles, las partes fuertes, cómo abordar determinadas estrategias para desestabilizar a Rusia y para generar un mayor avance de la presencia de las tropas de la OTAN alrededor de Rusia. Entre otras cuestiones, se pone en la mesa la importancia del cambio en la gestión de las energías. Sobre todo se señala que uno de los puntos fundamentales para Rusia es el gas y el petróleo. Y la importancia que tiene hacer que Europa, por ejemplo, cambie de proveedor y empiece a comprar gas licuado de otros proveedores que no sean Rusia. Principalmente, ¿de quién? De Estados Unidos. Como te digo, esto viene detallado en la receta. Bueno, eso no podía dejar de compartirlo porque es brutal, es muy conocido el informe de la de la Corporación Randall que es, trabaja para esta para la Comisión Trilateral, y es uno de los think tanks eh, que le dan pautas o pautean al gobierno norteamericano. Porque está esos obedecen a a trabajo que pide pide la la elite para desarrollar ¿Y quién lo lleve a cabo justamente el, el gobierno norteamericano? Que es el raso de derecho del poder del mal. O de la elite masónica como ustedes quieran llamarlo. Eso es. Bueno, seguimos entonces. Nosotros... Vamos a cambiar abruptamente de tema un tema que yo creo que les va a gustar. Nosotros hablamos de este tema desde el punto de vista místico. Y ahora lo vamos a mencionar desde el punto de vista científico. Hay una investigación científica un estudio científico ha revelado que las personas al momento de su muerte ven como sus seres queridos los esperan. O sea, al que vean ustedes, van, la ciencia va a, aumentando en esta, en esta dirección también. El doctor Christopher Kerr y su equipo han entrevistado a más de 14.000 pacientes con enfermedades terminales. La inmensa mayoría declaró soñar con sus seres queridos y como estos los esperan en el más allá. Los seres queridos se esperan al morir. El equipo de Kerr se ha convertido en los primeros en cuantificar y documentar los sueños y visiones. Una cosa son los sueños y otra cosa son las visiones, al final de la vida de los pacientes terminales. La gran mayoría de los pacientes informaron al menos una experiencia al final de la vida y compartieron un hilo común en el contenido. El 72 soñaba con los seres queridos fallecidos. El 59 por ciento con viajar o prepararse para el marcharse. El 29 soñaba con sus familiares vivos. Y el 28 por tuvo otras experiencias significativas. Los investigadores también descubrieron que los diferentes tipos de visiones y sueños proporcionaban diferentes niveles de tranquilidad. En una escala del 1 al 5, donde el 5 es el nivel más alto de tranquilidad, aquellos que soñaron con seres queridos fallecieron con seres queridos que fallecieron, registraron un 4,23%. O sea, un 4,23% de, de, de, de la escala, que es donde de, el máximo es 5. Los que soñaron con la vida era de 3,03%. Las personas cercanas a la muerte informaron de sueños con seres queridos fallecidos en sus lechos de muerte, generalmente invisible para el resto de los presentes. El doctor Kear contó una anécdota. Entré y la enfermera ni siquiera levantó la vista. Y ella dijo, no, no, él se está muriendo. Y yo dije, ¿por qué dices eso? Y ella dijo, bueno, él está viendo a su madre fallecida. Y yo estaba como riendo, sí, claro, como como en forma incrédula, como diciendo, no le creo. Le digo que sí, como diciendo, está loca. En otro caso, la mujer que estaba a punto de morir, llamada Mary, se encontraba rodeado de sus cuatro hijos. Un día sentada y acumulando a un bebé que nadie más veía, llamó al pequeño Danny, pero ninguno de sus hijos se llamaba así. Entonces, al día siguiente, la hermana de Mary la visitó y dijo que Danny era el primer hijo de su hermana, un hijo que había fallecido. Su pérdida la marcó tanto que nunca volvió a hablar de él, pero cuando se encontraba en el lecho de la muerte, su indescriptible pérdida volvió a ella, pero llenándolo de amor y de paz. Muchos otros pacientes tienen heridas que no se pueden curar, pero a través de los sueños o visiones al final de su vida, éstas sanan. Kier, quien además director del hospicio Búfalo, ubicado en Nueva York, aseguró era escéptico en estos temas, pero las investigaciones cambiaron su percepción radicalmente. Pero también asegura que los médicos no están preparados para lidiar con el tema de los sueños. Lo que está claro es que la gente está diciendo universalmente que esto se siente más real y diferente a cualquier sueño que haya tenido antes. Así mismo que se suma a la neurocientífica Julia Mossbridge, Sin asegurar, los sueños pueden predecir el futuro, demostrando el poder que tienen los sueños. Entonces podemos decir que cuando llega el momento de la muerte, los seres queridos difuntos esperan a las personas, así pueden reconfortarlos y hacer que su transición sea mucho más llevadera. Ese es algo que me llamó la atención y que se los compartir. Habíamos hablado de este tema, pero solamente desde el punto de vista místico no habíamos hablado desde el punto de vista más científico entonces para darle un poquito más de, de peso a lo mismo místico eh, recurrimos también a la parte científica ahora aquí les voy a mencionar algo que que han dicho los seres respecto de los, las personas que están sufriendo ...algún tipo de transformación... ...primero porque... ...le interesan estos temas... ...porque están buscando... ...porque están buscando... ...un camino espiritual... ...esas personas... Eh, ...que están en búsqueda... ...y que sienten una cosa en el pecho... ...que los hace buscar y buscar... ...que no es otra cosa que el Cristo que nos llama... Eh, la evidencia que tienen las personas que, que sufren esta transformación o que están sufriendo esta transformación o que la han pasado, eh, tienen también evidencias físicas. Entonces se manifiestan esas evidencias físicas y podemos verlas y podemos eh, compartirlas con ustedes. Por ejemplo transformaciones y síntomas producidos por la implantación de un nuevo código genético que es un código genético espiritual no es el código genético de los cromosomas que conocemos cuando estamos hablando de un código genético espiritual hay ciertos cambios concretos que están sufriendo muchos seres en sus cuerpos y que se corresponde con las transformaciones que el nuevo código genético está ocasionando es necesario aglutinar ciertos fenómenos que se pueden detectar y comprobar y más necesario todavía que los seres autoconvocados ¿quiénes son los seres autoconvocados las personas que están haciendo esta transición que están evolucionando espiritualmente porque están apasionados por los por el tema espiritual y están en búsqueda espiritual y quieren saber y saber más en fin esos son los autoconvocados repartidos por el planeta sepan que el proceso que están viviendo es el mismo o muy parecido y que se les corresponde con la transmutación hacia el nuevo código genético. Que no se sientan raros o locos, sino que tomen conciencia de que están viviendo un proceso de sutilización. Están preparándose para ser eh, eh, utilizados de manera que puedan subir a las naves. Este proceso está siendo apoyado directamente por las inteligencias superiores que habitan o trabajan en las naves o templos de luz. Uno de los síntomas importantes que se sienten y que son evidencias de esta transformación son temblores en el cuerpo. Esto ocurre principalmente en el chakra cardíaco que está a nivel del pecho, ¿cierto? en el centro del pecho, pero también se pueden producir en el cuerpo, en los brazos, en el cuello y en la cabeza. Es un temblor muy especial que nace de dentro, desde la zona del pecho y que se expande hacia toda la parte superior del cuerpo. Algunos seres llegan a pensar que había un temblor de tierra, hay días y momentos en los que se agudizan más. Se notan con gran claridad cuando la actividad física cesa, por ejemplo, al acostarse, al descansar, al sentarse o en los momentos anteriores al sueño. A veces pueden ir acompañados de tics o movimientos bruscos involuntarios en las extremidades, brazos y piernas. Después, otro síntoma, fuertes dolores de cabeza. Suelen, más fuertes, suelen ser más fuertes en uno de los dos lados, o justo en la parte superior de la cabeza. Los dolores en el lado derecho son profundos e intensos y pareciera como si os si os arrancase algo. Otras veces son pinchazos o sensación de que os estuvieran introduciendo algo. Estos dos procesos se están realizando. El dolor puede ser general o en forma de profundos pinchazos que en ocasiones pueden llegar a ser muy dolorosos. Cuando los dolores ocurren en el casco de la cabeza, es como si el calma se estuviera separando en dos o como si estuviese a reventar. El otro síntoma muy frecuente, antes expuesto, insiste en sentir separadamente en el lado izquierdo, en el derecho o en ambos lados a la vez, como si os, se os estuviera arrancando algo. Después, otro síntoma, molestias en la zona pectoral. La molestia se siente en las zonas central del pecho, algo desviado hacia el lado derecho, que es donde se encuentra el nuevo chakra cardíaco. Los trastornos pueden ser taquicardias espontáneas, sin haber hecho esfuerzo físico alguno. pinchazos en esas zonas unas veces muy fuertes y otras veces más suaves. Y sobre todo una sensación muy fuerte de ardor en el centro del pecho. También se puede sentir un temblor interior que es como un rugido, interno que nace de la zona central y se expande y sobre todo hacia el lado derecho también se podrá notar a veces un vacío energético en esa zona y se produce la sensación de estar encogido hacia adentro ese es el vacío energético purificador y constituye la preparación para que las energías puras pueden entrar a nosotros después un cuarto síntoma Ya vamos a terminar con esto para que vayamos a las preguntas. Marcas en el cuerpo físico. Otro síntoma de su utilización en vuestro cuerpo y esto es muy importante, porque yo lo he visto en muchas personas así a lo lejos, ¿eh? y a veces no lo saben. Eh, se detecta a través de determinadas marcas en el cuerpo físico. A veces son pequeños puntos de color rojo intenso, que son como lunares rojos, que suelen aparecer sobre todo en la cara o en el torso tanto en su parte anterior como posterior, y también en ambos lados. Es muy común que aparezcan estos puntitos de color rojo, que quedan permanentes inscritos en la masa corporal. y no Que no les no le digan los médicos que esos peligrosos, que pueden ser cánceres, estupidez. Es decir, una vez que salen en la piel ya no desaparecen. Unos son mayores que otros. Los más grandes tienen algo de volumen y sobresalen un poco de la piel. Pero los más pequeños son tan solo manchas circulares. Igualmente, sobre todo en las pieles más oscuras, en lugar de los puntos rojos o además suelen aparecer lunares nuevos de color marrón o negro. Pinchazos, moretones, quemaduras, heridas. Se pueden presentar pinchazos idénticos a las de las inyecciones físicas, marcas rojizas, granos que forman determinados dibujos e incluso pueden detectar quemaduras o heridas. Todo ello sin que el ser haya encontrado un motivo o explicación desde el punto de vista tridimensional. Dolores en el antiguo plexo solar o el nuevo plexo cósmico respecto al centro del llamado plexo solar también se están produciendo en fuertes dolores, sobre todo en su zona antigua de depresión que es el lado izquierdo a la altura del vaso. Estas molestias corresponden a la des desactivación de la energía de esa zona y a su traspaso y correspondiente activación de la zona derecha, donde se encuentra el hígado. Así se activa la energía que actúa en el lado derecho del cuerpo un par de dedos más abajo de la última costilla que es el plexo cósmico. Y por último, cambio en el color de los ojos, mayor transparencia. Hay otro factor de cambio muy fácil de detectar, que es el color de los ojos que se aclara. Cada ser en su tono de ojos dimensional aclara el color del iris que se vuelve no solo más claro en su tono, sino también y sobre todo más transparente y luminoso. Esto se puede observar más fácilmente en los hermanos con tonos claros en su color de ojos, porque se aclara hasta un grado bastante fuerte de transparencia. Así es como muchos de nosotros tenemos los ojos transparentes en la zona del iris Y de colores muy claros y es que los ojos son también un punto energético muy importante receptor y sobre todo transmisor de las energías cómicas esto lo podemos detectar con la persona que hemos tenido a la vista eh, que hemos tenido a la vista por mucho tiempo y que si está viviendo este proceso lo vamos a notar y de repente la mirada se vuelve como más transparente más luminosa de verdad en este caso las personas que tengan este proceso en, en los ojos es importante que usen lentes oscuros para protegerse muy bien del sol Bueno, tenemos preguntas a nuestros auditores. Vamos con las preguntas. ¿De dónde viene el concepto de infierno y por qué alguien que está muerto físicamente podría sentir el dolor o sentirse como que está quemado? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Y por qué se dice que hay gente que queda como atrapada entre el, en un lugar como en el limbo? Bueno, el, el tema del infierno eh, está en la Biblia. Jesús habla del fuego de la jena Jesús habla del Hades en, en el antiguo testamento también se habla del Hades que es el infierno y, y también se, ha, se se menciona el infierno en muchas partes y, y la persona que que fallece y desencalna eh pierde su cuerpo físico, ¿cierto?, que queda, eh, se digrega en la muerte, se, se pierde, digamos. Y después, a las 72 horas, pierde su cuerpo etérico. Y después de eso, va a los planos emocionales más bajos. Y ahí está lo que se conoce como el infierno. Pero hay un infierno físico también. Está en, el, en agarta que es en el hemisferio norte, en, el, en una zona central de la Tierra. Hay bastantes evidencias científicas del infierno también. Incluso las hablamos en este micrófono, en una oportunidad. Y, y el infierno se siente porque... ¿Vas no se a sentirías si se integraran todos los cuerpos inferiores? Pero los cuerpos inferiores son menos sutiles que los cuerpos superiores. Con los cuerpos superiores no, senti no sentimos nada físico. Pero con el con el cuerpo emocional en el plano más bajo del cuerpo del plano emocional eh, tenemos un cuerpo sutil, que no es tan sutil, digamos. Entonces, tiene una conexión con el cuerpo físico y en esas condiciones tenemos la sensación de estarnos quemando, sin quemarnos. Y en ese se ha dicho incluso en la Biblia que la sensación que tenemos es que queremos morirnos, no podemos morirnos porque estamos muertos, o sea, tenemos un cuerpo emocional que no puede morir hasta que hasta que su o no puede terminar el proceso hasta que hasta que pague lo que tenga que pagar o aprenda lo que tenga que o purgar lo que tenga que purgar o limpiarse o purificarse entonces esos quedan pegados estos son los espíritus que quedan pegados en los planos emocionales más bajos esos son los espíritus que siempre andan divagando que se quedan pegados en los cementerios que se quedan pegado en distintas partes. Ellos están viviendo, y no, no lo están pasando bien, eh, ellos están viviendo en proceso de purificación muy fuerte. Y entonces, <coughs> ese, ese ese sentimiento de quemarse es real y está en la Biblia. Porque dice, el lugar del, del crujir y rechinar de dientes, donde que, querremos morir, no podremos morir. Ni siquiera si nos suicidamos, porque no podemos suicidarnos si no, no tenemos cuerpo físico. En fin, entonces, pero la misma, el sufrimiento está, se produce igual. Y parece que hay otra pregunta. si la muerte no existe y es solamente un paso de una vida a otra ¿por qué olvidamos las vidas anteriores? pregunta florentina Millar ¿y en qué momento y cómo podríamos recordar lo que hemos sido y cuál es el sentido de la vida? muy qué buena pregunta Florentino hace tiempo que no, te, no nos preguntabas es bueno es muy bueno eh, que no recordemos nuestras vidas anteriores porque sería imagínate que yo recordara que en la vida anterior maté a alguien si yo tengo un pico, una pizca de conocimiento sabría que en esta vida voy a ser matado. Entonces viviría mi vida en función de que voy a ser matado. Vivía lleno de miedo, no viviría la vida en realidad. Porque viviría pendiente de eso. No viviría ninguna otra experiencia, no sacaría ningún otro provecho de la vida. Viviría la experiencia porque no tengo la conciencia suficiente ni la preparación espiritual suficiente ni, ni la madurez espiritual suficiente como para recordar mis vidas anteriores. Porque lo voy a lo voy a poder lograr cuando yo haya alcanzado un nivel de espiritual alto. Pero antes no. No soy merecedor de recordar las vidas anteriores y es bueno que sea así. Sin embargo, es, a pesar de no recordarlo, hay una parte de nosotros que es el cuerpo causal, o también dicho cuerpo astral, que es imperecedero. Y ahí es donde se acumulan los tesoros en el cielo. Y ahí están las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Eso no se disgrega eso no se termina con la muerte. Siempre va con nosotros. Solamente se termina ese cuerpo cuando se acumula nos purificamos a tal punto de que ese cuerpo se llena de luz y se une con el Espíritu. O sea, ahí cuando decimos que somos uno con Dios, porque se fusiona, porque ya hemos alcanzado la perfección total. Pero eso para eso pasarán miles de millones de años. Entonces, para, para que lleguemos a ser dioses. Pero, mientras tanto, nosotros no merecemos recordar las vidas anteriores. Lo que no significa que la, no le saquemos provecho a la vida actual ni a las anteriores. Porque nosotros aquí, si yo mato a alguien, en la vida siguiente voy a ser matado. Y en la subsiguiente, cuando se me presente, porque se me va a presentar la oportunidad, porque sí se me va a presentar necesariamente para ver si se la aprendí la lección, Yo por alguna razón no voy a entender, voy a sentir que no tengo que matar a nadie. Porque ya aprendí la lección. Después de haber matado y después de haber sido matado, ya en la tercera en la próxima, en la subsiguiente vida voy a haber aprendido la lección y no voy a matar a nadie. Me voy a eximir de matar a alguien. Aunque se me presente la oportunidad no lo voy a hacer. Porque aprendí la lección. Algo en mí me dice que no lo haga. Ese algo en mí es mi cuerpo intuicional, es mi parte más elevada de, de lo que yo puedo percibir con este cuerpo, que es el cuerpo intuicional. Porque la conciencia superior no puedo llegar con este cuerpo. Solamente llego cuando me voy de este cuerpo, cuando estoy desencarnado. Y en ese momento, eh, sí que, desencarnado, sí que recordamos todas las vidas anteriores, la vida anterior la, la vemos perfectamente completa y las vidas anteriores también, porque yo puedo tener vidas anteriores con deudas todavía por pagar. Y entonces para confeccionar con mi conciencia superior que todos tenemos y que todos hacemos lo mismo cuando estamos desencarnados, eh, voy a confeccionar la vida siguiente con lo necesario de la vida que acaba de terminar y a lo mejor dos elementos de vidas anteriores Entonces, porque voy, tengo que ir arreglando mi programa Tengo que ir evolucionando mi alma. Entonces, para eso tengo que ir pagando mis deudas. De esa manera voy a avanzar espiritualmente. Voy a pasar de curso, como se dice, y, y voy a poder avanzar. Es la única manera de que yo pueda, eh, de alguna manera... avanzando ahora es muy buena la pregunta porque la gente podría decir, claro por esa razón mucha gente podría no creer la reencarnación porque qué, qué absurdo si no recuerdo las vidas anteriores pero tú recuerdas cuando aprendiste a escribir, cómo aprendiste a escribir tienes una vago encuentro un vago recuerdo, ¿cierto? pero, pero sin embargo puedes escribir ¿O, o te acuerdas cómo aprendiste a sumar Eh, podrías tener un vago recuerdo, pero tampoco te acuerdas precisamente. Entonces, no es importante <coughs> recordar. Y por otro lado, es muy positivo que no lo hagamos, porque si lo hiciéramos, eh, podría perjudicar eh, la vivencia que estamos actualmente teniendo, por el, por el miedo a lo que nos vamos a vivir, por la inmenencia del del revés que vamos a recibir en fin porque si sabemos y conocemos la ley del karma sabemos que lo que hemos hecho lo vamos a tener que pagar entonces eso no nos va a dejar vivir realmente no nos deja aprender la experiencia no, nos deja vivir la experiencia no, no, nos saca de nuestra propia encarnación y nos deja un margen no, no, no podemos aprender nada así porque vamos a vivir asustados Parece que había otro elemento en la pregunta que, que me quedé con la, el recuerdo de las vidas anteriores, pero parece que había algo más que que nos preguntó nuestro querido amigo Florentino. Ah, ya, el sentido de nuestra vida, gracias producción. Bueno, el sentido el sentido de la vida, bueno, es, un, es una es bastante denso, pero, la pregunta, pero el sentido de la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, no es pasarlo bien, ni, ni hacer como dicen la mayoría de la gente en la jerga popular, después de esta vida no hay otra. Así que, echémosle para adelante, pasémoslo bien, disfrutemos, bla bla bla. Ese no es el sentido de, de la vida, el sentido de la vida es el aprendizaje, o el objeto de la vida, el aprendizaje, porque el sentido es vivir, es la evolución hacia formas superiores de conciencia, finalmente para llegar a ser uno con Dios. Ese es el sentido de la vida. Y todo este sentido se cumple por amor, porque nosotros estábamos como espíritu unidos a Dios, y Dios nos separó de Él para hacernos recorrer un camino de alguna manera, para probarnos como guerrero. el guerrero ¿Cómo, cómo sé la capacidad del guerrero? En la, en, la, en la batalla. Entonces, nos hace recorrer el camino, pero nos tutela por amor. Y siempre nos está apoyando. Y siempre nos está ayudando. Y por eso es que el, la meta es segura. No mañana, por supuesto, pero la, la meta es segura, porque Dios no nos va a dejar. Podemos caernos, podemos retroceder, podemos avanzar, podemos quedarnos paralizados, pero la larga y la corta vamos a lograrlo. Entonces, eh, Dios tiene mucho tiempo y tiene mucha paciencia. Entonces, el camino y el sentido de la vida es la evolución. Y muy buena pregunta, Florentino, como siempre, porque eso es como decimos en chileno la papa el sentido de la vida es la evolución hacia formas superiores con de conciencia es el conocimiento de es el autoconocimiento porque si yo me conozco cómo funciona como ser humano íntegro desde el punto de espiritual y, y humano eh, voy a aprender lo que es el ser, el, el hombre y voy a saber hacia dónde voy y qué es lo que tengo que hacer para ir donde tengo que ir. Entonces voy a procurar hacer buenas elecciones porque yo sé que solamente a través de las elecciones, no por obediencia, sino en forma libre, voy a evolucionar hacia formas superiores de conciencia y así, solo así, puedo transformarme en uno con dos. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Bueno, eh, estamos en la hora, así que ya no podemos abordar nada. Solamente decirles que estén atentos a los acontecimientos. Y todos estos acontecimientos que estamos viviendo no hacen más que confirmar, una vez más, de que estamos en el final de los tiempos, que no hay futuro en este mundo material y que solamente nos queda el único futuro que nos queda es buscar el camino espiritual porque ahí está la salida ahí está la respuesta no hay no hay camino humano no hay salida humana no hay, no hay proyectos humanos que valgan en este momento solamente el camino espiritual es lo único que nos puede ofrecer un, una real salida y, y nosotros mientras no tengamos las cosas en nuestras narices finalmente no lo vamos a creer porque es así somos así solamente cuando cuando estén las cosas pasando acá ahí lo vamos a creer lo podemos ver en, en internet lo podemos ver en noticias pero no lo, no lo vamos a creer mientras no lo tengamos en nuestra nariz y nos esté golpeando a nosotros así va a ser bueno mis queridos auditores nos esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad Una Alternativa muchas gracias